Está teniendo realmente unos uno buenos equipos Pero mira para hablar de Platense, Fernando Huent eh, Máximo responsable del, del básquetbol platense ¿Cómo te va Fernando? ¿Qué decís? Matías Traverso, Fabián Pérez, te saludan ¿Cómo te va Fabián, Matías? ¿Cómo andan? Bueno, este me imagino que contento No estás en Buenos Aires, ¿verdad? No, no, estoy en Neuquén ahora Estás con algunos kilómetros encima Sí, hice una escala, estoy tomándome una semana de vacaciones con la familia, se lo merecen. Está bien, está muy bien. Una temporada larga, una temporada dura, con muchos eh, muchas alegrías, al final no se pudo, pero bueno, ahora con la concreción de Platense este en el torneo nacional de ascenso, imagino que muy contento y con un desafío eh, nuevo por delante que, que no es una tarea sencilla, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos, felices... ...todos los que formamos parte... De, ...del básquet de Platense... ...porque nada, es un... ...que nos habíamos fijado en esta temporada... ...que termina en torneo federal... ...que se nos dio, nos ganó muy bien Olimpo la final... ...pero bueno... Eh, ...por otro camino, llegamos al mismo lugar... Y, ...y estamos muy contentos por eso... ...y obviamente... ...con un desafío por delante muy grande... ...porque... ...nos obliga a crecer en sentido no ...nos obliga claro. a crecer en... ...en infraestructura nos obliga a crecer en, en la capacidad del estadio, nos obliga a crecer a nosotros como dirigentes y nos obliga, a, aquí en general, a estar a la altura de un torneo como el TNA. Ustedes, eh, a ver, para, para que la gente sepa y, y en realidad para nosotros también informarnos, porque... Eh, algunas dudas siempre siempre nos quedan pero eh, ustedes compran una plaza son invitados sin costo como es la, eh, la figura es un tema que todavía lo estamos conversando con la ADC eh, cualquiera de las posibilidades eh, todavía no se cerra ninguna de las alternativas hay clubes que se están bajando y también han ofrecido hacer intercambio de plaza con el federal Eh, no sé, son varias las alternativas Lo que seguramente O sea, lo que está asegurado Es que vamos a jugar el TNA Y queda por definir Ahora yo estuve de viaje el, Estuve el lunes nada más en Buenos Aires Por lo del anuncio Y ahora salí de viaje de nuevo Seguramente a mi regreso Me sentaré a charlar con, con la abc Para cerrar ese tema eh, y, y van a jugar en obras, ¿no? ¿Verdad? ¿O estoy mal informado? No, no, no. La idea es jugar en Platense, porque te decía que tenemos que hacer muchas obras de infraestructura. Ah. Posiblemente por los tiempos no lleguemos a terminarlo eh, y los primeros partidos los juguemos en obras, pero la temporada vamos a jugar local en Platense eh, en parte, de lo que te decía, del, del crecimiento que nos obliga. Eh, estamos, con la ayuda del municipio de Vicente López, estamos eh, haciendo todos historias nuevos anexos al, al gimnasio, al, al, al estadio de básquetes estamos eh, poniendo todo un nuevo sistema alumínico para poder transmitir los partidos por televisión como corresponde estamos haciendo tribunas nuevas eh, para incrementar la capacidad y seguramente también estaremos cambiando el piso y poniendo el piso flotante estaremos poniendo uno nuevo así en Las la la obras, ¿no? Fernando, eh, ¿se pueden estimar en cuanto a, a costos? Porque por lo que nos contás hay una, una importante ya. inversión para que le quede una linda infraestructura al club, eh, que se entienda como una inversión como realmente lo que es, no eh, como que el club está dejando dinero en un lugar donde no lo tiene que dejar, que a veces esta no, historia no, en los clubes de fútbol a veces se mezcla y se malinterpreta. y aparte de eso nos pasa, eh, hay que explicarlo mucho, nosotros encima en el fútbol, Estamos en la área metropolitana y obviamente a todos los hinchas florentes queremos ascender y, y es lo que eh, lo que más nos ocupa y preocupa hoy en día. Pero bueno, yo soy responsable de una actividad que es el básquet y trato de hacerlo mejor en la actividad que me toca eh, gestionar en este momento. Y como vos decís, es un crecimiento para el club, es una obra que le va a quedar al club para siempre, eh, es inversión en infraestructura que, que siempre es necesaria. Y lo importante es que al club eh, no le sale un peso, porque gracias a Dios eh, conseguimos los esponsos y la, la gente que, que nos acompaña para las obras y para el presupuesto del equipo también, de toda la actividad básquet, digo, desde premini a la primera edición del itn es una actividad que se autosustenta, se autofinancia, el club y los socios del club Anitido de Platín no destinan un solo centavo para la actividad de básquet eh, generamos nosotros recursos eh, que nos cuesta mucho generarlos obviamente pero hasta ahora hemos logrado en por lo menos yo llevo 10 años este va a ser mi décimo año a la cabeza del básquet platense nunca el club tuvo que poner un solo centavo para solventar la actividad eh, y bueno y esto va a ser de la manera con la cual estoy inversión todo ingresos que que el club recibe por las obras que se van a hacer y, y como te decía, Ando, ¿no? No, no salen de, de las arcas del club que tienen que destinarse para el objetivo principal que es acceder al fútbol. Claro, ahí eh, se mezcla una, una una situación a veces ante alguna deuda que puede llegar a tener eh, con, con el plantel de fútbol o algún incumplimiento de pago, eh, la, la, la situación con, con el resto de la comisión directiva o con el hincha mismo que, que, que no llega a tener concretamente eh, esto que nos decís vos, la información de que Aplatense hoy... ...generar una fuerte inversión en infraestructura... ...no le está saliendo un centavo... ...o sea, de la cuota del socio... ...del sponsor del fútbol... ...o del presupuesto del fútbol... ...que es el deporte... ...a ver, más popular que hoy tiene el club... ...y que lo tuvo históricamente de esa manera... Eh, ...el básquetbol, ni el profesional... ...ni el amateur, ni el de las divisiones formativas... Eh, ...absorbe ningún costo de ese presupuesto. Absolutamente... ...nunca... De, ...de nuevo, te repito... ...yo hace 11 años... ...hace mi, mi año número 11 al frente de la subcomisión de básquet eh, fui vicepresidente del club en el medio también eh, jamás el club tuvo que poner un solo centavo para para el básquet de Platense y nuestra idea es eso, no no quitarle recursos al contrario, intentar por la mayor cantidad de socios que tiene el club y demás aportar un granito de arena para, para el crecimiento de todo Platense y jamás se me ocurriría a mí Eh, ...pedirle a la subcomisión... ...y no lo hice yo como vicepresidente del club... ...cuando me tocó ser vicepresidente... ...jamás le pediría a la tesorería del club... ...que destine un centavo... ...a pagar... Eh, ...un plantel profesional de básquet... ...o la actividad de básquet... ...quitándole recursos al fútbol... ...porque todos los que somos socios e hinchas de Platense... ...lo que queremos es que al fútbol le vaya bien... ...ascender y volver a primera división... ...así que, que jamás se me ocurriría... ...no pasaría por mi cabeza... Y, y todos los miembros de la subcomisión de básquet opinamos de la misma forma el estadio nosotros, hoy con es importante el... disculpable no, importante decir que nosotros gestionamos el básquet de punta a punta no tenemos separado entre básquet profesional y básquet formativo la subcomisión es una de los que trabajamos o trabajan más dedicado a los premini y toda la tira mini todas las inferiores formativas la primera capital Veteranos, tenemos veteranos más 35, más 45 Y la primera de, del TNA ahora eh, Y lo gestionamos todo de una única forma De una única manera, todo juntos Todo es un único proyecto no, no separamos en básquet formativo, básquet profesional eh, Para nosotros el básquet es uno solo y el club es uno solo Está bien, así debe ser eh, Bueno, a veces el socio no lo entiende de esa manera Por eso yo te hacía hincapié nuevamente en la pregunta Me gustaría um, que le cuentes a la gente eh, que nos está escuchando ¿Cuál es la capacidad del estadio hoy, eh, el estadio en el que jugaron el torneo federal la pasada temporada, y con las obras, a ¿qué capacidad tiene que llegar para jugar en el TNA? ¿Y, y de qué manera van a, van a generar la, la ingeniería para que quede de esta manera? mira nosotros eh, hicimos una ampliación de capacidad para jugar la, los playoffs offs finales de, del torneo federal... Eh, pusimos tribunas tubulares eh, y llevamos la, cap la capacidad 800 personas con las obras que vamos a hacer la capacidad va a quedar en aproximadamente 1200 personas eh, hoy lo que está privilegiando es la, el confort la comodidad del público y de los jugadores eh, por sobre la capacidad uh -huh. nosotros estamos enfocando en eso en darle servicio a los a los hinchas de Platense, a los socios de Platense que van a ver los partidos a los a recibir de la mejor manera al público visitante y eh, que los planteles que nos visiten también estén cómodos eh, en una infraestructura que esperemos esté a la altura de, de lo que el torneo nacional se merece Fernando, te mandamos un saludo grande, felicitaciones este te vamos a estar molestando seguramente dentro de poquito para, para preguntarte cómo terminó El acuerdo, eh, bueno, ojalá que tengan una buena temporada, esta primera temporada, ojalá que puedan perdurar y mantenerse mucho en el TNA, que es una linda categoría, buscando obviamente en algún momento el ascenso a la, a la máxima categoría de la Liga Nacional. Te mandamos un abrazo enorme y, bueno, felicitaciones por, por el emprendimiento. Bueno, muchas gracias, y sí, este va a ser un año como lo vienen siendo los últimos años de aprendizaje para, para el club, para los que estamos en el básquet. Eh, y, y ese es el objetivo es aprender y dar un pasito más en el crecimiento eh, y algún día, nunca dejamos de soñar así, algún día tal vez eh, se nos presente la oportunidad y podamos la Liga Nacional, que sería ya el sueño máximo. ¿Vas a, ¿Y vas a seguir viendo los partidos en el escaloncito del medio entre de donde está la, la salida, donde van los jugadores, o vas a cambiar de lugar? No, no voy a seguir lo que pasa que ahí me sale el hincha y no me puedo controlar, vos me dices, cómo me pongo y... Ahora tenés televisión, ¿Te tenés que, te tenés que controlar, tenés multa eh? también. Sí, nada, no, no, nada, de multa yo tengo varias, así que, que vamos a tratar de portarnos bien, nada, no, pero la verdad que si uno no le hace con pasión, No, seguro. Eh, no, no hay, no hay manera, digamos. No hay manera, no hay manera, no hay manera. Todos sabemos, los que conocemos del básquet, sabemos que esto es... A, a base de pasión ustedes mismos eh, teniendo el programa, las transmisiones y demás, es porque son fanáticos del básquet, porque si no, no hay que hay que entender que esto no es un negocio esto es todo pasión, no no hay otra manera de, de encararlo Fernando, un abrazo enorme, gracias, felicitaciones no, Muchas gracias a ustedes por el llamado y a disposición siempre Bueno, Fernando Wendt es el máximo responsable